Buenas noches. Bueno, para mí es un honor estar en, en esta casa de la patria grande. Eh, esta casa es la estación de un sueño. A veces uno tiene que felicitarse en esta Argentina que durante tantas décadas la espalda la pertenencia más genuina a la América Latina, haber vivido en estos años el fortalecimiento de nuestra la pertenencia la Latina. Y... Es un honor integrar esta mesa con tan destacados especialistas de historia y agradecerle al director de la casa su oficialidad la segunda vez que estamos aquí, me gustaría estar mucho más sueños que vemos aquí historia de la nación latinoamericana y agradecerle a Julián Copec por su trabajo en la Nos parece que nosotros, hasta esas irreverencias y correcciones políticas cometemos, ponemos apasionados para moderar. Estoy seguro que esta mesa va a tener entonces nuestro moderador, un apasionador, va a lograr que sea más fructífera. Eh, yo voy a hablar poco, pero pienso que, que ya está dicho por los integradores, pero sí es recordar algunas cosas. Estamos viviendo Un momento muy especial, uno se que eh, Dios en la historia, en de los hechos, la soledad la vida te da sorpresas. Y entre esas sorpresas está precisamente además de esta casa de la parte grande, el querido expresidente, que fue designado como primer presidente de la UNASUR, el año bicentenario en que la Presidenta de los Argentinos inaugura el Salón de los Patriotas el mayor homenaje simbólico que la Argentina realizara a su pertenencia latinoamericana. y las otras sorpresas que tienen que ver con esta recuperación del sueño de nuestros libertadores. La Argentina es uno de los cuatro fragmentos de lo que juega las Provincias Unidas de Rivera. De cuando hablamos en nuestros caudillos estamos hablando de los caudillos de los que hoy son cuatro países de distinta cultura y del igual derecho China, Guay, que fuera la banda Bolivia, que fuera del alto Perú, y el Paraguay, que es el Paraguay. En las provincias unidas eran uno de los grandes fragmentos de esto. esa unidad reformada lo que mejor manejaba a la o española, esa unidad cultural, refleja de particularidades que lo que conforman por derecho histórico, por derecho, de, por derecho cultural y por derecho de sufrimiento, incluso, lo que llamamos la patria grande. Somos la unidad cultural más extendida del planeta. Esta cultura, la patria grande, es la única que penetra más allá de las fronteras del imperio. Somos la única cultura que se expande más allá de las fronteras del imperio. En el sur de los Estados Unidos, la lengua española es casi tan importante como la lengua de la La única cultura que pone al imperio en duda, en aquellas fronteras trazadas de manera prepotente en la guerra que vibraban a mediados del siglo XIX, granos contra López de Santana. De manera tal que cuando hablamos de nuestra historia estamos hablando de una historia que no es ni más ni menos que la historia de una gran nación que existe. No es lo mismo decir nación que país. Los países son estructuras políticas, tienen una constitución, un Estado de Derecho, una conformación, pero las naciones son culturales. En vano podemos juntar países y armar una nación si no lo son, y por mucho que separemos países y son una nación, los no gracia. Voy a dar dos ejemplos, Bolavia, que duró lo que el sueño de Tito le permitiera y sobrevivieron naciones más pequeñas que esa, otro, que esa otra entidad llamada sur. Somos parte de una nación cuya extensión es increíble. Yo uno un durante varias horas, el cielo y atraviesa 10 idiomas. Nosotros podemos estar hablando 12 horas sobre el mismo idioma o una lengua amigable, como es la lengua Por lo tanto, somos una nación en términos culturales. Existen pueblos-naciones que existen en el territorio. Por ejemplo. lo nacional tiene que ver con la cultura en ese sentido la patria grande existe existe la nación latinoamericana podemos descubrir el concepto de latinoamericano pero no hay duda de ser implantado históricamente por más que tenga un origen espurio también tiene un origen espurio la conquista y sin embargo lo que nos da la unidad cultural que la palabra latinoamericano tiene que ver con los sueños de ceremonia francesa durante el periodo en y sos el emperador y así me pero las palabras son así los españoles que vinieron por distintas razones tanto para imponer su fe como para llevarse el oro también dejaron otras cosas sus inmigros, su cultura, su herencia nos aportaron ese formidable amalgama de unidad que no impide la diversidad y conforma el factor de fuerzas centrípeta más más importante, que tal vez tenga una cultura dentro por ahí, más cercano de ser China, par de China, sin encontrar un paradón. Por lo tanto, cuando hablamos de José Artigas, hablamos de un patriota nuestro, que no quede la menor duda. Alguien lo definió como el más grande caudillo de los argentinos, que nos perdonen los, los uruguayos. La definición de la que Artigas seguramente el consagro. Él luchó por una humildad. Se luchó en la Banda Oriental, pero no luchó para que la Banda Oriental se separara de la Iglesia. De tal que hablamos de un caudillo, las identidades se pueden compartir. Sin duda es el más grande caudillo de los lugares, pero permitan de decir que tal vez sea el más de esta cosa. Es precisamente, las identidades no entran en contradicción cuando forman parte del mismo árbol. Y este árbol es precisamente el árbol de las Provincias Unidas, que es también un tronco fundamental del árbol de la ciudad Y aquí haces hablar del gran luchador que desde la banda oriental intentó deportar límite precisamente a la prepotencia de esta ciudad desde la cual hablamos. Unidad que como muchas metrópolis, generados, contados, héroes, liderazgos, pero también desde sus egoísmos y de sus clases hegemónicas, las fuerzas centrífugas de nuestra organización. Artigas fue un amigo, un héroe fundamental de las Provincias Unidas, pero también fue un patriota. Quiero enfrentar los egoísmos, los egoísmos de esta ciudad llamada Puerto, que fue como otras metrópolis de la patria grande, las que aportaron la bancarización de su propio interés ajeno al interés común de la integración. Hablar de Artigas es hablar de nuestro gran cabrillo federal, un gran patriota, un hombre esencial y de un hombre que como muchos de nuestros héroes, como le pasó a Bolívar, como le fue con San Martín, como fue con Manuel Assáenz, como fueron aquellos reinventados por las distintas oligarquías y por las historias oficiales para volvarnos de bronce y para transformarnos en la justificación del propio proceso contra el cual lucharon, esto es paradójico pero hay todo un proceso de digestión que hace las historias oficiales, funcionales a los grandes poderes regionales para hablar entonces de una historia de los uruguayos de los argentinos, de los paraguayos, de los peruanos de los colombianos, de los venezolanos e incluso inventar rivalidades distintas a las genuinas rivalidades que tuviera Artigas desde la Ciudad de Buenos Aires, como Rivadavia, que por la fuerza centrífugas. eso, mi homenaje y entender que de eso se trata la Carta de los Libertadores, de entender que estamos viviendo un momento fundamental, es un momento de recuperar el sueño de estos grandes hombres y mujeres, y que entonces nunca, más que en este momento, tiene sentido revisitar la Historia porque no hay presente sin obtención de la Historia y no hay futuro sin competencia. el gran pensador Alvaro Caburetchi, no hay una historia de la política o si la hay, es más importante una política de la Historia. Nosotros hacemos política con la Historia y no nos avergonzamos porque lo que estamos haciendo al hacer política de la Historia es desarmar la política de la Historia quienes la usaron para separarnos, para colonizarnos, para hacernos más débiles, más dependientes, en definitiva, más desunidos, más infelices. Trata ni más ni menos de compensar el esfuerzo que hicieron para construir ese historia oficial. Que bienvenida a la calle de los directores, bienvenido el trabajo de quienes apuntalan, trayendo hoy al presente a José Artigas, que vuelve a cabalgar como la batalla de las piedras, para que seamos definitivamente libres. Muchísimas gracias.